Seguimos en la mañana de la 106, último bloque. Ah, mensajes por todos lados. Llegan, ¿eh? Por todos lados. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, estamos con 1021.1 de presión atmosférica en milibares. La verdad, muy alta. La humedad 54%, la sensación térmica 17 grados y la temperatura 17 grados. ¿Por qué coinciden? Porque no hay viento en superficie. Vamos a mensajitos de nuestros oyentes. Bueno, la verdad que el club de fans. Ahí está escribiendo. Sí, buenísimo. <ríe> el club de fans. Club de fans de Victoria. Bueno, aguante Victoria, que la vamos a apoyar siempre. Eso es un ejemplo como político de persona. 25 te va a apoyar desde el celular 616. A ver. Eh, Carlos, es Gracias. la calle 6 entre 24 y 25 sobre mano izquierda, la que necesitan cloacas. Que vayan a hablar con el secretario. Bien. Hola, Carlos, soy Nat... ah, bueno, a Nati de Farmacia Esquiabri y le mando un beso enorme. Eh. Gracias por por la data sobre el cambio de turnos mañana eh, en Roque Pérez. Eh, un poco el tema, también lo charlábamos eh, con el intendente de la Flores hace un rato, el eh, tema de la generación de empleo. Sí. Eh, tiene parque industrial 25 de mayo y ahí se están radicando un montón de empresas. ¿Cuántas empresas hay? En este momento, radicadas 22, uh -huh. en proyecto para radicarse 8 y estamos planificando, que estamos eh, trabajando para poder ampliar el parque industrial en algunas hectáreas más, porque está la capacidad llena ya de, de, de, de tierra, claro para poder llevar... Eh, los ser servicios, todo el área de servicios se de esa ampliación. Uh -huh. Por un lado, para que tengan la oportunidad de erradicarse nuevas empresas y luego para relocalizar empresas que están en, en planta urbana, por ejemplo la de Garrafas, uh -huh. que ya han aceptado mudarse al parque industrial, que creo que eso va a ser muy beneficioso para, para toda la comunidad. Entonces estamos hablando de relocalización y también de erradicación de de nuevas empresas. Y, y nosotros tenemos una ordenanza que, que nos permite otorgar microcréditos. Ajá. Son créditos pequeños para para emprendedores, mi, microemprendedores. No hace falta ser una empresa. No, microemprendedores, personas individuales, y hasta el momento hemos entregado en este año y medio arriba de 67 más o menos hay muchos más en trámite Ajá. y ese y involucra un monto que supera los trescientos mil pesos todo lo entregado algunos son reintegrables eh, en cuotas y sin interés y otros no son son no reintegrables porque las personas claro. no pueden no pueden después de uno de un análisis socioeconómico no lo pueden no claro. lo pueden devolver. Claro, y eso va desde, qué sé yo, una vidriería, una fábrica de pasta, una lo que sea. Una horneadora, una bárbaro. máquina de, de de tejer, una máquina de coser, para armar verdulerías, eh balanzas, heladeras. Eh ¿Todo eso son es gente que ya está trabajando? Es gente que está trabajando, eso es qué importante. Bárbaro. Qué bárbaro. ¿Y eso se gestiona con fondos municipales? Sí, so, es todo con fondos municipales, y es muy y el trámite es muy sencillo. Bien, a ver, quería saber si van a dar solución al reclamo que se hizo por el canal y hace años que lo hacemos por escrito al municipio sobre el problema del agua que se estanca en 27, 17 y 18. 27, 17 y 18. ¿Lo leí bien? 27 entre 17 y sí, 18. Sí, es verdad, sí eh hay una cuestión de niveles que se estanca no es un canal eh, Creo es, que la lo, calle. Lo hablado, es la calle Marisa. es la calle que está es la calle al revés sí. en eh, la calle tenemos que, que ver de encontrar una solución similar uh -huh. a lo que se hizo eh, que a algunas personas no, no les parece bien y no su, no surgió no dio el resultado que esperábamos en la calle 10 y 30, pero que hay que hacer eso hay que derivar el agua hacia hacia dónde va la, la pendiente. Es verdad claro. que se, es verdad que se en esa calle queda acumulada el agua durante muchísimo tiempo por una cuestión de niveles. Hay que darle vuelta a la inclinación Exacto, por ahí. Hay que darle Bien. Bueno, nos estamos yendo. Eh, ¿por qué crees que la gente te va a votar y que te va a votar el domingo? Yo creo que la compañía que tuvimos, el apoyo que tuvimos el 14 de agosto, en esta oportunidad lo vamos a tener y, y más aún por diferentes en desde sectores Que, que se ven identificados con, con nuestra propuesta, con nuestra manera de ser, con con que no solamente declavamos las cosas, sino eh, un, la, la, una postura ética, ejecutiva a la vez, sino que también la, la ejercitamos, y te, está está a la vista, que a pesar de ser de diferente color político que el gobierno de la provincia y de la nación, tenemos muy buena relación y habla bien de, de los tres gobiernos esto, uh -huh. y la vamos a seguir manteniendo, y creo que Eh, humildemente lo digo que, que somos la, la mejor opción para, para 25 de mayo eh, la, a, la, a la presidenta le gusta hablar de la cuestión de género por alguna razón que todavía no entiendo demasiado digo ayuda un poco se aceptado que la presidenta sí a, ayuda un poco este <coughs> que las dos sean mujeres se, se entiende más fácil no yo creo que a ver puede haber cuando cuando los ámbitos son muy masculinos uh -huh. hay hay una cuestión de, de, de, de una complicidad que puede ser desde, lo, desde lo, cuando los ámbitos son muy masculinos uh -huh. sino yo creo que esta cuestión no, no no influye yo te voy a te comento rápidamente eh, jamás he hecho referencia a la cuestión de género uh -huh. solamente la tuve que hacer en este debate debate o presentación de, de, de propuestas en el día de ayer es la primera vez que la hago porque había uno de los candidatos que Que, que no paraba de decir los hombres aquí presentes, los hombres aquí presentes, los hombres de la política, los ah, hombres, y ya era una... Fe, me y eh, sí, otras cosas más. Entonces, eh en, es la primera vez que hago referencia a que soy mujer y me llamo Victoria. Sí, <risa> sí fue la primera vez. <risa> sí. Bueno, y el eh, vimos una encuesta el fin de semana con un gran crecimiento en Riestra. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Yo creo que porque pudimos llevar mejor el mensaje. Uh -huh. Había una falla en la comunicación muy, pero muy grande, muy grande responsabilidad nuestra o mía, don Alberto de la Riestra. El cambio del delegado dio oxígeno a la, a la gestión y Emanuel Torreta está llevando adelante, una, es una persona joven, 32 años, eh, una muy buena gestión. Y, y luego la, la presencia y pudimos poner digamos, en evidencia o en valor eh, nuestra atención a Norberto de la Riestra, que por esta falla en la comunicación no lo habíamos podido hacer. Creo que por ahí puede estar dado la... Y además porque esto no es una interna de, de radical ni una interna kirchnerista, sino que se está eligiendo para, para intendente claro. y está planteada diferente y estamos haciendo campaña esta vez. Bien, eh, para para cerrar es también este, lo que viene la encuesta... Eh, del fin de semana, que es un poco alto el porcentaje indeciso, me sí. pareció, ¿no? Alrededor del 30%. Alrededor del 30%, es lo que puesto. Bueno, el, la persona que está indecisa, ¿cómo, cómo, ¿por qué podría llegar a decidirse por Victoria Borrego? Tratando de conocernos, y yo creo que si nos conoce, nos elige. Eh, en, en ese conocer, ahí hay, hay responsabilidades eh, mutuas, ¿verdad? Nosotros de darnos a conocer y del otro lado que tengan ganas de conocernos. Yo creo que si tienen ganas de, de conocerme y conocer toda la lista, eh, ver qué tipo de, de, de gente somos, eh, somos buena gente, eso es muy importante, trabajamos para nuestra comunidad y creemos que la función pública desde cualquier lugar, en cualquier cargo, es una, es una vocación de servicio, es de entrega. Uno en la función pública tiene que entregar creo que eso serían la, las cuestiones y luego que ver lo que hemos podido hacer en como dice nuestro nuestro eslogan pero realmente estamos convencidos de que en poco tiempo hemos hecho mucho uh -huh. bueno hasta ahora pregunté yo no sé si quieres agregar algo más no, ya, yo te, ya nos vamos te agradezco la te agradezco la, la invitación agradezco todos los mensajes de los oyentes que van, no, a, toda... que van a que lo que quiero decir públicamente es que todos los mensajes que llegaron van a ser derivados a tu mail perfecto si lo puedo así sí, lo claro. puedo contestar y agradezco a toda la, la comunidad de 25 de mayo la compañía que nos dio y la compañía que nos que nos sigue dando Ahí está gracias por venir ¿eh? no gracias a vos. ahí estábamos con la actual intendente de 25 de mayo maría victoria borrego nosotros nos vamos despidiendo y después cinco y pico de la tarde 5 y minutitos de la tarde nos volvemos a encontrar gracias por participar Un saludo gigante para toda la región chau hasta la tarde Gatic era muy grande sí dejó un desparramo tremendo después a veces es mejor eh, empresas claro. más pequeñas claro. eh, no siendo aurero pero cuando cae la empresa es imposible poder dar respuesta a qué es lo que pasó con platic claro. ahora hay, hay complicaciones con una empresa canzó pero pero están creciendo las otras están están están movilizadas están están moviéndose bien pero a veces es mejor empresas más pequeñas entre algún alguna cuestión económica, no deja tanta gente en la calle. Bueno, acá hay uno, no lo voy a nombrar al aire porque sería discriminatorio, pero dice Carlos, ni se te ocurra llevar a alguien a la radio porque no te escucho más. Dice, eh, bueno, yo no no no puedo hacer, eso es muy discriminatorio. <risa> Hola Carlos, pregúntale a Victoria cómo hay que hacer para que coloquen cloacas en mi cuadra, porque no hay, te apoyo en estas elecciones, o la mejor candidata soy Rocío. Muchas gracias. Y habría que ver cuál es la cuadra. Quizás está planificado dentro de lo que estamos trabajando y si no también eh, todos los todos los frentistas de la cuadra se ponen de acuerdo y lo ven en, en obras públicas. Si es posible o no, por una cuestión de niveles. No sé la cuadra. Está bien. Pero que puede ¿por dónde tiene que pasar? Puede, puede ser dentro de lo que ya está planificado, que lo estamos realizando, porque hay obras en marcha. Uh -huh. Y luego directamente hablar con la secretario de Obras Públicas y si no me manda me manda al Facebook la dirección y le puedo contestar hola soy de 25 necesitamos por favor que cierren un canal que está sobre calle 204 y 36 que es muy peligroso tengo negocio dicen por acá sí habría que entubarlo es, es muy grande lo que nosotros hicimos con el canal de la 204 es cambiarlo de cambiarlo para que funcione mejor pero realmente es muy es muy ancho uh -huh. es muy ancho bueno ahí vamos a hablar de que faltan 25 pero por lo visto la gente nos No va a sugerir, no nos va a diciembre. va marcando pero todo. Pero bueno, pero lo bueno es que lo sabemos. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una última pausa antes del mediodía y después hacemos el el cierre con con Victoria. Así que es un ratito más. Sí, como no. Vamos a la pausa y ya volvemos.